Mira, un séptimo partido es para cualquiera. Yo creo que el equipo que tenga más aplomo, que esté más tranquilo, que pueda controlar las ansiedades, las frustraciones que pueden tener cuando las cosas no salen, es el que en definitiva va a ganar. La localía es importante, por supuesto, seguramente San Lorenzo se va a sentir cómodo, pero después depende de los protagonistas dentro de la cancha. A mí me ha tocado ganar finales de visitante y, finales de lo, y perder finales de local. Eh, el partido decisivo eh, no solamente influye que, que llegues y tengas una buena noche, sino también la inteligencia que tengas para sobreponerte a los momentos negativos. Espero que el Instituto tenga mucha suerte esta noche, creo que se lo merece. También San Lorenzo, por supuesto, pero yo como cordobés eh, sería bueno que, que ganara Instituto. Esperemos ver un lindo partido. Un abrazo para todos.